Esta mañana estamos recibiendo a Matías Valega, que es integrante de la mesa directiva de la Asociación de Funcionarios del Sanatorio Americano. Matías, buen día. Gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por este brindarnos el espacio. Y el buen día para la audiencia. Matías, eh, eh, bueno, se ha registrado un hecho que tiene que ver justamente contigo. En las últimas horas eh, hay un comunicado de la Asociación de Funcionarios del Senatorio Americano. Queremos que nos cuentes qué fue lo que pasó en, la, en estas últimas horas. Eh, bueno, eh, sí, lamentablemente este, tuvimos un suceso eh, en el día de ayer. Eh, ayer se realizó la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de la Salud. Es este una convocatoria que que lleva adelante la federación, con la participación de todos los sindicatos que, que la integran a nivel nacional, este es el ámbito político que tenemos de la federación para para debatir, este y bueno, ayer la convocatoria era para hacer el debate puntualmente de eh, los eh, consejos de salario que estaban comenzando en el día de hoy, entonces la convocatoria era para debatir, este y, eh, bueno, acordar dentro de la federación cuáles iban a ser las puntualizaciones eh, o cuál iba a ser la plataforma de la federación para llevar a los consejos de salario que, que comienzan hoy y que, bueno, que de ahí, de, de eso depende eh, sí. el futuro de todos los trabajadores o en, en lo que respecta a las mejoras de las condiciones laborales y, por supuesto, a las mejoras salariales a las que aspiramos. Sí, sí. Eh, en ese marco, eh, luego de realizada la dirección nacional y de prácticamente finalizada la dirección, este, tuvimos un suceso violento, lamentablemente, por parte de, del secretario general de la federación, quien tuvo una reacción totalmente eh, desubicada, diría yo, para conmigo, en persona. De Jorge eh, Bermúdez estamos hablando, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí. Este, el hecho en sí fue que yo me acerqué a, a la, luego de terminada la elección nacional a la mesa para hacerle una consulta eh, puntual al al secretario acerca de un curso de capacitación de formación sindical que va a realizar o que realiza normalmente la federación, al uh -huh. cual nuestro sindicato de base APSA no había sido convocado. Y estábamos interesados en participar. Claro. Eh, entonces al momento de yo hacerle esa consulta, bueno, tuvo una una reacción totalmente inexplicable, diría yo. Mm. Eh, y lamentable, porque, bueno, se violentó, se intentaba agredirme físicamente, este, y bueno, se, se generó todo un tumulto y se generó toda una situación totalmente de impensada eh, y no deseada para ninguno, ¿no? Porque eh, en los en momentos en que nuestra sociedad lamentablemente está siendo cada vez más violenta y vemos violencia en, en todos los ámbitos, en el intrafamiliar, nosotros tenemos estamos desarrollando una denuncia en el Ministerio de Trabajo eh, porque tuvimos un despido arbitrario de un compañero hace unos meses atrás que acusaban de, de personas violenta mm. y que nuestro sindicato demostró eh, sobre ese hecho de que el compañero no había este, tenido ninguna reacción y que quien era el violento era en ese caso el jefe de esa área del área de compras un área bueno que nos llevó a tener un conflicto a estar eh, con, con medidas de paro con medidas de lucha para tratar de este que reincorporaran al compañero que había sido despedido justamente Entonces, bueno, estamos en un marco de que tratamos de correr la violencia de de los ámbitos de trabajo y de todos los ámbitos porque es un es un es un flagelo que está teniendo la sociedad que lamentablemente eh es muy difícil de combatir y bueno, entonces nos encontramos con esta con esta paradoja mm. eh para dentro de nuestra organización sindical que es inaceptable, ¿Verdad? Mm. Es, este totalmente inaceptable, Porque eh, las autoridades del Consejo Central de la Federación o los, o, o los dirigentes sindicales que pertenecen al Consejo Central de la Federación se deben a, a sus sindicatos de base, se deben a, a, a todos sus afiliados. Entonces me parece totalmente este fuera de lugar tener un tipo de reacción así cuando en sí estábamos en una en una... Como decirlo en una situación en un lugar donde justamente vamos a debatir y vamos a confrontar ideas y a tratar de acordar dentro de la federación para luego salir a negociar este en los ámbitos tripartitos del ministerio eh, algo que nos este, involucra a todos. no entonces Matías eh, para para entender bien además vos te acercaste cuando finalizaba esa reunión estrictamente hacerle esa pregunta sobre esta estos cursos de formación sindical no hubo de tu parte algún reproche o alguna palabra digamos de detención hacia, no, hacia absoluta mm. no absolutamente ninguna eh, sí hemos tenido algunas diferencias en otras circunstancias como como lo digo es un hábito de debate claro. que este no no, no, no, no implica que todo estemos en, en, en un acuerdo tácito desde un comienzo y que en eh, el, el ámbito es ese de discusión uh -huh. eh, no fue el caso de ayer eh, yo ni siquiera tomé la palabra en el micrófono de la, de la dirección nacional que suelo hacerlo para dar mi opinión o para dar mi punto de vista claro. en el día de ayer ni siquiera tomé la palabra fue la compañera cecilia cecilia borges que es este consejera también de, de la federación quien tomó la palabra por nuestro sindicato uh -huh. y no no en ningún momento tuve Ninguna, este, ningún tipo de provocación, claro. eh, fue una consulta puntual, concreta, acerca de que pretendía tener una respuesta de el por qué, una, este, por qué no nos habían convocado, no, no nos habían informado claro de que claro. ese curso, porque aparte yo ya eh, realicé un curso de formación sindical uh -huh. la, dentro de la federación, el primero que se, re, que se realizó en el Instituto Barrios de la Federación, entonces me interesa seguir con mi formación. Yo ya llevo este tres periodos en la mesa directiva de la, del, del sindicato de base del son Interamericano y me interesa me uh -huh. interesa y porque a ver esto es, es, es vocacional lo que nosotros hacemos lo hacemos porque porque nos gusta nos hacemos lo hacemos porque este, queremos cambios para, para los trabajadores, y porque tenemos una convicción de que eh, si no participamos los cambios no llegan uh -huh. eh, por ese motivo fue el que el que nos llevó creo que a todos los que estamos en la mesa directiva de, de, de, de APSA creo que fue eso lo que nos llevó y nos motivó a, a ser hoy dirigentes sindicales claro. y la, la propia discusión de, de esta postura con la que se va, se empieza a negociar el consejo de salarios el desarrollo de esa reunión Digámoslo, sí. había estado un poco picada, no sé, estaba tenso bueno, Bermúdez sí. con el desarrollo de, del tema. Eh, sí, se podría decir que terminó un poco tensa la situación por una moción que se presentó eh, sobre el final de la, de la, de la dirección nacional mm. que, este, que pretendía, por parte de, la, de los sindicatos que presentaron esa moción, eh, que hubiera un cambio para las próximas direcciones nacionales Y que, y que que involucraba que los sindicatos de base recibieran los informes que iban a ser presentados en esa dirección nacional con tiempo suficiente como para debatirlo en la interna de cada sindicato llevarlo a, a asambleas para ser compartidos con los con los afiliados de los sindicatos de base para luego nosotros como dirigentes trasladar a esa dirección nacional una este una postura que hubiera estado consensuada con, con, con los afiliados a cada sindicato Claro. A, a esa moción eh, se explicó que bueno que se se podía votar que se podía aprobar pero que de todas maneras no se podía garantizar que eso fuera ocurre sí. o sea quienes estaban diciendo que por más que se votara una moción en la dirección nacional eh, eso no se iba a llevar adelante porque bueno, había unas explicaciones del de la carga de trabajo etcétera este y bueno, eso fue un poco que esto no porque molestó a aparte de la gente que estaba allí porque era una manera de decir de que por más que votáramos no nos iba a servir de nada a nuestro voto porque nos iba a poder llevar adelante uh -huh. esa esa tarea uh -huh. este y bueno ahí pero da, son son este respirs que se dan eh, creo que ya lo digo como es un ámbito de debate creo que es natural sí. que pase estamos acostumbrados eh, eh, es normal y se eh, Siempre se da en un ámbito de respeto claro, claro. entonces este esa, esa es, es es la línea que se cruzó eh, es una una, una una línea que no se debe cruzar nunca no mm. obviamente en el final sí. entonces cuando se da cuando vos haces esa consulta de, del tema del curso de formación bueno ese planteo que se hizo que vos decías no es menor no porque uno después nos llegan los resultados de que en la reunión de la dirección de la fu se votó Eh, por mayoría tanto y tal cosa uh -huh. pero uno no sabe es el trasfondo de cuánta información realmente manejaron los trabajadores y cuánto fue discutido realmente para para adoptar las resoluciones en base a información Pero bueno eso sería un tema aparte digo no llegó a sí, agredirte sí. entonces porque hubo gente que se interpuso Sí sí sí fue eso fue uh -huh. eso lo que pasó este y, y bueno o sea, es una situación lamentable que bueno De, deja deja marca me parece un antes y un después de de, de, de, de, de esta primero de la organización en sí yo creo que puede eh, hay pro, probablemente haya haya este históricamente algunos hechos similares porque incluso creo por por cuentos uh -huh. las situaciones antes eran eran incluso más hasta más ríspidas las discusiones uh -huh. pero bueno hoy en día ya, ya lo digo o sea, es, es un ámbito que puede compartimos casi mensualmente, las direcciones se, se, se convocan según este los momentos políticos en los que estemos y, y, y lo hacemos eh, rutinariamente, vamos a decir, una vez al mes, una cosa así, se convocan en la dirección nacional, vamos, discutimos los temas y salimos todos para sinchar de la misma piola, porque eh, podemos tener diferencias, pero el, el objetivo de la federación es uno solo. Bien. Y bien Matías ya. nosotros tenemos que dejar por acá ahora el tema hay una declaración de, del sindicato de, de los trabajadores del San Antonio americano que sí. se conoció anoche que vamos a, a compartir más adelante en la mañana hay una valoración bien. también que nos llegaba en general de la situación de la fus eh, de lo, del gremio de trabajadores de casa de Galicia que también uh -huh. tenemos para compartir y seguiremos el tema a ver cómo se procesa esto te queremos agradecer por estos minutos No, no, el agradecido soy yo. Este, y estoy a las órdenes para lo que necesiten. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, chao, te luego. Eh, Matías Valleja de eh, Valleja, perdón, de, de los funcionarios del Sanatorio Americano tema de la Seguridad Social.